Bailes entre la san con la gaita, que vaina. Ya se calienta mi garganta, rima sobre esta cumbia me recuerda estar en casa oh. Colombia, es mi tierra tan bella. My friend es mi oh. son mi friend, Colombia, mi tierra tan bella. My friend es mi son mi friend. Oh. Zelo queremos que crezca la conciencia, por eso amigo, sembramos la semilla, la semilla, la semilla, esta música mata la ignorancia, solo queremos que crezca la conciencia, por eso amigo, sembramos la semilla, la semilla, la semilla. Me escucho y lo pongo, pongo aquí el ritmo y el sol, ve la marea y el sol, asómate y ve la ventana y el paso en la olas, cerca de la casa se asoma, mucho se arrima, abuelo, vecina.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 Tardes. Noches. Ay, maestro, ahorita no, no parece noches. Sí, ¿Cómo estás? muy bien, bien, bien. ¿Qué le pareció su primera canción? De lujo el sargento García tenía tiempo que no la escuchaba. Bastante buena la canción. ¿Y qué decía por ahí? Okay. ¿Qué? Que queremos te, un cambio. Que te porten bien. Aparte, que nos portemos <risa> bien. Esa canción la trajimos el día de hoy porque te acuerdas que estamos viendo un documental acerca de la historia de Héroes del, de Héroes del Silencio. Y nos llamó muchísimo la atención que dice, eh, estaban en un concierto en Alemania, uh -huh. donde absolutamente nadie hablaba en español del público, y las chicas coreaban sí. la canción. Sí. Entonces, hoy que escuchamos esta canción nos acordamos y decimos, de verdad la música no tiene fronteras, no tiene fronte como dice la Orquesta de la Luz también, la, la música une en lugar de separar, así que ese fue tu regalito el día de hoy gracias ¿Eh? oye pues tenemos una gran invitada sí, sí. estamos emocionados bueno, alguien que estimamos como de la familia y que estábamos sacando cuentas que hace más de 20 años que nos conocemos sí ¿Cómo se llama la invitada, maestro? Betsabe, Montes Ávila. Betsy. Exacto. Hola, hola. Yo la presenté. Ah, sí. Hola, Betsy. Hola, hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con grandes amigos. Déjenme les platico que se hizo del rogar, ¿eh? O sea, sí se tardó. Se tardó como 60 programas en decidir sí. que venía. Estamos en manteles largos porque estamos en el programa número 60. 60. Ya casi. Parece va que fue esto. ayer, sí, sí. Pronto vamos Vamos a llegar al 100. Sí. Vamos a armar un bailongo aquí en la rueda. Sí, y vamos a traer a todos los invitados que tuvimos en esos 100 programas, los vamos a volver a invitar a que estén con nosotros festejando el número 100. Vamos a armar un bailongo aquí, Quitamos, sacamos todos los libros a la calle. Ay, sí, tú. <risa> y pues gracias al señor Sergio fong compartimos con él nuestra felicidad del programa número 60. Así es. Sí. sí. A ver, maestro, pues un poquito de historia. ¿Por qué está Betsy aquí con nosotros? ¿Cómo la conocimos? Bueno, Betsy la conocimos. Betsy es una deportista connotada. Sí. Y nosotros tuvimos el primer contacto con ella, parece que fue hace como 20 años en la alberca, con Edad López Matea, nosotros éramos los instructores. Así sí. es, grandes maestros <risa> para mí. Y ahí llegamos, este, de hecho, a, a trabajar el, el primer triatlón, ¿verdad? Sí, así es. Así es. Ay, qué Porque Betsy también fue este atleta entre muchas otras cosas. Ahorita nos va a platicar todo lo que hace. Oigan, pero aprovechando, vamos a mandarle saludos a un amigo en común también que hoy le pedimos que nos estuviera escuchando. Esperemos que ya esté conectado al buen Poncho. Maestro poncho Ornelas. poncho Ornelas. de los mejores maestros que yo he conocido en toda mi vida. Sí, también para mí fue un gran maestro, sí, Poncho es, Ornelas. Es un gran amigo, mejor conocido por nosotros como Ponchito. Como Ponchito. Eh, la verdad es que es un gran ejemplo Eh, está todavía también ahí Activo en el mundo del deporte Igual lo convencemos y en una de esas lo traemos también sí, a la sí. radio Pero ojalá que nos estés escuchando Ponchito, te mandamos triple abra abrazo Sí, así es Poncho Un saludote una, oh. una de las cosas, aparte del gusto Que tenemos de tener aquí a Betsy con nosotros Es porque ella siempre ha estado ligada A, una, a la actividad física Y como tiene el nombre El nombre del programa lo titulamos El movimiento y el, igual al equilibrio Eh, es decir siempre tenemos que estar en movimiento de hecho el, el, la entrada del programa de nosotros tiene que ver con eso entonces es. eh, actualmente tenemos muchos problemas de estrés, de obesidad porque la gente no, no se está moviendo ¿no? así es. entonces falta un equilibrio hay un autor que a mí me gusta, me encanta siempre me ha marcado, se llama Gordiev que él habla del cuarto camino entonces él habla de que tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener una actividad física Así es. Una actividad eh, intelectual sí. y una actividad espiritual. Porque sí, si nomás te vas por una de ellas, eres un ser incompleto. Así es. Debe haber un equilibrio, creo, en tanto lo mental, físico, emocional. Exactamente. Para estar en este con un estado de, una calidad de vida mucho uh -huh. mejor. Ahora, eh, bajo ese concepto de lo que estamos hablando, de la activación que nunca la has dejado, Betsy. Sí. Eh, Recién abrieron un centro enfocado a eso, ¿no? A Así actividad. es, vi es realmente la misión de, de este centro de entrenamiento y terapia funcional, este, está enfocado, a, o la principal misión es que la gente se, se dé cuenta que con el ejercicio puede mejorar su calidad de vida. Muchas veces las personas se ponen un... Una limitante, este, en donde creen que ya por su edad, por su condición física, no son capaces de. Sin embargo, eso creo que es, hablábamos de lo, de lo emocional o de lo mental, es un bloqueo que uno mismo se pone que, y que en la medida que las personas se dan cuenta de, de la capacidad que tienen todavía, pese a que al, quizá en toda su vida han hecho alguna actividad física, este, cuando comienzan a hacerlo, se percatan de, de ese cambio que puede surgir en su, en su estado emocional en su calidad de La vida, vida sobre todo. Sí. y sobre todo que muchas veces eh, ignoramos o creemos que no somos capaces sí. pero realmente es darnos esa oportunidad de, de hacerlo y comprobar que efectivamente el tener ese movimiento, ese cambio en nuestro, en nuestro, nuestra que tenemos en nuestra vida diaria puede surgir una Una mejor calidad, ¿no? Un beneficio. Un beneficio tremendo, sí. De hecho, una cosa fundamental es cuando cuando sobre todo cuando trabajamos actividad física con las personas mayores, es que después de los 30 años comienza un proceso que se llama osteopenia y sarcopenia. Así. Es. Que hay una manera de combatir El sarcopenia sí. se refiere a que comenzamos a perder los músculos. Sí. Y osteopenia, los huesos, ¿no? los huesos, Entonces, ¿cómo se se cura eso? Pues haciendo ejercicio. Jiménez sí. sabe de esto. Sí. Y además ajá. de esto, es, también existe, bueno, hablando del estrés, que ahorita yo creo que es uno de las principales problemas que tenemos en nuestra sociedad, ese estrés, ajá, eh, muchas veces no sabemos cómo combatirlo, cómo atacarlo y caemos en depresión, Este, creo que es importante que biológicamente nuestro cerebro o sea, tiene dos sistemas, ¿no? El simpático y parasimpático. Simpático. Entonces, cuando estamos en un estado de estrés, ¿qué pasa? Nuestro sistema parasimpático, que es el encargado de, de estar eh, segregando esas la, las ¿cómo le llaman? la tu sistema inmunológico, uh -huh. ¿qué pasa? Se queda apagado. Entonces, estamos en, como está apagado, ¿qué pasa? Los virus, bacterias Suelen Al atacar, atacar llegan, tremendo, llegan, ajá, sí. llegan más rápido y el hecho de, de hacer ejercicio hace que existe un equilibrio, se vuelva a encender ese sistema y permita que nuestro sistema inmunológico funcione, entonces va a disminuir la la probabilidad de que exista una enfermedad. Sí, como en el caso ahorita de la pandemia, Así con la actividad física, refuerzas como sí, tú claro el sistema inmunológico sí. y es más complicado de que si te ataca el virus lo puedas vencer, ¿no? Exactamente, quizá lo sí, quizá te va a atacar, pero como tu sistema inmunológico está fortalecido con la actividad física, claro que es una combinación de no solo el ejercicio, hablando del equilibrio, creo que es importante nuestro... Nuestra alimentación, nuestro descanso, los pensamientos que muchas veces también influyen bastante. Todo en, negativo, exactamente, ¿no? Exactamente, ya me enferme y, y estamos con ese estado que va a ser nuestro nuestro cuerpo. Va a reaccionar de acuerdo a ese pensamiento que tenemos de enfermedad. Okay, va a buscar la manera de encontrar esa enfermedad para que de veras Échamela. lo vivas. Ajá. <risa> sí. Entonces, esos cambios de pensamiento muchas veces cuesta trabajo, sin embargo es estar tomando conciencia de, a ver, voy a corregir o voy a modificar este este pensamiento para obtener un, un beneficio y uh -huh. no un, no perjudicarme, ¿no? Pero tiene que ver con ese cambio, ese movimiento que tenemos de, de pensamientos, de, de sí. actividad física. De con hecho, atreverte, ¿no? Un de, ¿de poquito sí? a intentarlo. De hecho, ¿sí? no sé si han percibido que hay personas que generan... Negatividad para ellos y para repartir, ¿eh? Sí, exactamente. Se siente, <risa> hay pues hay gente que tiene cerca, irradia. exactamente, se se, se siente así como, ay, híjole, esa persona algo tiene. ¿no? Para recibir. Sí, te incomoda, sí, sí se siente. Sí, de hecho, un, neurológicamente, eso un neurólogo comentaba este en un, un audio que escuché, mmm, comentaba sobre cuando estamos en un estado de estrés volvemos a lo mismo, se queda tu sistema simpático, es el que está activo, Ajá. ¿y qué pasa? Estás irradiando esa esa rabia, ese enojo, la mejor manera de, de, de apagar o de equilibrar este nuestro sistema es salir y caminar 30 minutos a, sí. una, a una velocidad un poquito más rápido, ¿para qué? Para que logres apaciguar, y volvemos al mismo no tomar una decisión no a, este reaccionar de manera visceral sí. sino sí. que puedas equilibrar, razonar las cosas porque como tu sistema parasimpático está apagado, ¿qué pasa? No te permite este razonar, pensar, la inteligencia se apaga, ajá. ¿sí? Tomas y decisiones y después te arrepientes. Te arrepientes ajá. Es cierto Entonces, eso. Sí, es importante biológicamente también es necesario eso, no tener esa actividad física que te ayude a a estar mejor. Ahora, el término del negocio que abrieron ustedes sí. por el sur de la ciudad es B. B. Es un juego, yo, bueno, yo así lo... Sí, voy a ver, pero, yo, yo, claro, Dieter Segue. Es un juego, ¿no? B bien, es, es de del ser. El anglicismo de César. Así es. Y vi de Betsy y Eduardo. Y Eduardo, ah, mira, le atiné. No. Así es. No <risa> <risa> tiene bien. <diez>, maestro. <risa> Pasé. Así es. Llegué a esa conclusión. Sí, sí así es. B. Este, efectivamente las iniciales B de, Betzabe, de Eduardo que formamos este este centro de entrenamiento con esa misión el buscar o transmitirles a las personas este esa pues el que que sepan que son capaces de, de obtener un beneficio a través del ejercicio este un beneficio para su salud A través del ejercicio, a través de las terapias alternativas, como bueno, hace, hace pocos días tuvimos un evento de gong que finalmente, que hace este evento, digo, esta, es, esta terapia de sonido es mover, mover las células, sí. o sea, que vibren a sí. través de, la, de las frecuencias vibratorias del sonido, uh -huh. entonces… Buscamos que la, las personas este, encuentren salud, uh -huh. ¿sí? Es sembrar esa semillita en, en las personas que quizá en su vida habían hecho ejercicio, pero que, que se den esa oportunidad, nos conozcan. La intención es no, digo, a lo mejor como resultado van a obtener un mejor cuerpo que muchas personas jóvenes quizá en este es momento quieren, buscan. Sí. Pero nuestra intención es que gente adulta, digo, ahorita tenemos alumnos que de casi 60 años uh -huh que en su vida habían hecho ejercicio y, y ven los beneficios, dicen, antes no me podía ni, ni siquiera agachar a amarrarme Ajá, la sí, cinta, sí. sino y ahora ya logro hacer eso. Entonces ese beneficio, que se den cuenta que pueden recuperarlo. Fíjate, a mí me da gusto que, eh, bueno, esa visión, porque generalmente los centros de ac acondicionamiento físico... Eh, se enfocan a ese rollo, ¿no? De que tú eres el más. Exactamente, fuerte. están y compitiendo. Hay, hay están un, en hay un segmento muy grande de México. Sí. Que las personas, están, estamos siendo adultas. Así es. Y ese segmento no está así como muy tratado. Sí. Y qué bueno que lo estás haciendo. Sí, porque... digo, esa es, la, esa es la misión que tenemos, Ajá. el objetivo, buscar que también la gente digo, se dé esa oportunidad. Que, que no que no se ponga esa limitante, o sea, no por el hecho de, ay, es que ya tengo 40, 50, 60 años y, y ya no puedo, sino cambiar ese, ese pensamiento ese chip, sí. ajá, y que acudan. Este, los ejercicios se adaptan de acuerdo a las posibilidades uh -huh. de las personas, eh, de acuerdo a, quizás la misma rutina, sin embargo, ok, habrá quienes, por las posibilidades que tienen, a lo mejor hace cinco más que, que quien está iniciando. Uh -huh. Entonces... Cuando comienzan a, a hacer ese cambio, este, con los días se dan se van a percatar de que hay realmente hay un beneficio sí. para su sí. calidad de vida de ya los años que nos queden, ¿no? Sí, sí. Para las personas que ya son... Que, eh, te que puedas... tenemos años acumulados. <risa> oye, pero que te puedas amarrar la, la cinta de los Subir zapatos, al camión. O sea, ¿cómo, exacto. Cómo, ¿Cómo de verdad el cuerpo cuando no lo... Estimulas, estimulas, ejercitas mm -hmm. como deberíamos. Está diseñado así. para eso. Sí, ¿Así? pero si tú no lo haces, entonces sí. el cuerpo se va quedando a gusto, ¿no? Y de repente te estiras de más y ¡ay! Todo me duele. Pero ¿y sabes que también las personas creen que es que ya no puedo? O sea, tienen esa chip de que, de que ya no pueden. Es que nos educaron para, yo lo noto así, es que a los 40 ya llegas a la edad de los nunca. Sí. A los 50 no es que ya a esta edad A los 60, no es que ya está viejito. O sea, ya venimos con esas con ideas. Ajá. Tú pregúntale Crencias. a alguien que tiene 18 años, que cuando llegue a 30, va a decir, es que los de 30 están viejitos. Viejos. Ajá. Ah, ¿no? sí, sí, pero sí. te das cuenta que no. O sea, ya cuando vas creciendo, dices: No, pero si Viejó me falta cerros, todavía sí un buen por vivir, sí. ¿no? Yo quiero hacer muchas cosas. Pero así nos han educado. Así es. Sí, sí desde que ten tenemos 18 tuviéramos estas precauciones claro. de hacer ejercicio, comer sano, descansar, sí, trabajar, sí. oye, no sí, tendríamos tra... un México lleno de personas de los... enfermas, de los... ¿no? De los de los el imp limso... saturado. Sí, sí, Exactamente. Pero bueno, pues maestro, vamos a ir a un corte más Ajá. y vamos a ir a una segunda cancioncita. Yo hoy me traje unas dos de León. Mm. Mega bailables, porque sé que a Betsy también Así le encanta es. bailar. Entonces, ah, sí, aparte, déjenme les digo, baila súper bonito. Gracias. Vamos a escuchar una canción que se llama Mi Tierra, es de Oscar de León, Porfi, Baloa y Dimensión Latina. Pro Venezuela. Exacto. Uh -huh. Disfruta tu ciudad, callejea, no solo vayas de un lugar a otro, observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras.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 La grandeza en el suelo, la riqueza y en sus bosques esplendor. El sol que baña con luz el universo, dándole energía a nuestra tierra ideal. No comprendo por qué la dañamos, para este mundo suplencia no hay. Por eso pido a todos los cantores que llamen a todos cuidando sus países que yo con orgullo le canto a venezuela es mi tierra la más linda eso no soy en venezuela un tesoro querraamos la y demosle amor. aquel que todos se le llaman el agitados porque aquí estábamos bailando <risa> en el Inter. Tranquilo <risa> maestro, tranquilo. Me emocioné, me emocioné. Oye, les estaba diciendo que hoy me encontró unas cancioncitas de Oscar de León, buenísimas, ¿eh? Y ahí te va una cosa más. Sí. Eh, hace días Beto y yo estábamos platicando unos nuevos proyectos que, que tenemos y yo digo, yo en ese momento reaccioné y dije, qué padre, En mi caso, sí. tengo 45 uh -huh. años y tengo todavía muchos proyectos por delante y eso te inyecta como de vida. Claro. Pero hoy, que me di la tarea de buscar estas canciones para la radio, me doy cuenta que Oscar y Gilberto, que es la siguiente canción que vamos a escuchar, están haciendo muchas canciones con gente mucho más joven uh -huh. o, o entre los mismos salseros ya consagrados sí. están haciendo eh, uh -huh. fusiones de ritmos y de voces. Yo, qué genial que tienes lo que tú decías, o sea, hay que convencer a la gente claro. que puedes tener 20, 30, 40, 60, 70, los que tengas, Así. pero mientras tu cerebro esté activo y tengas esas ganas de sentirte diferente y nuevo todos los días, Así. eso lo tienes que lograr. No, no tienes que dejar que un mal comentario no. como, ah, es que ya está viejito. ¿Viejito como para qué o viejito como viéndolo desde qué punto de vista? Sí, ahí ¿no? va a depender de cada persona, ¿no? Si alguien te dice, ya eres viejo y tú tomas, te, ¿Te pones el crees? saco, te lo crees, claro. claro que te vas a sentir viejo, pero si cambias ese pensamiento y dices, bueno, ok te escucho, pero sin embargo mi actuar va a ser diferente, ¿no? Voy a seguir haciendo mis actividades que creo que son, soy capaz de. Claro, a lo mejor no me salen tan rápido como Así si es. tuviera 20 años, sí. pero aquí estoy, Pero también ¿no? lo que pasa en este caso es que la persona que te lo dice está proyectando, ¿no? Así es. Y tú sabrás si se la compras, ¿Sí? Lo explico? Sí, sí puede Porque, ser. Porque, o sea, si, si vas a vivir la vida como él quiere que tú la vivas. Sí, finalmente, sí. lo que expresamos de repente son proyecciones que tenemos, ¿no? Son proyecciones y Y va a depender de cada persona. Sí. Finalmente cada quien tiene Oye, una percepción de las cosas o de tu, de las capacidades que tienes. Claro, y, y a eso voy. Y muchas veces la gente te agrede de esa forma porque ve en ti algo que ellos jamás van a poder tener. Entonces dice, ay no, es que ya tus 45, no, sí. pues ya no. Así yo siempre les digo, te quiero ver a los 45, así, así, así como, como yo me yo. veo, a ver si sí es cierto, ¿Sí? y entonces platicamos, así igual es. yo voy a tener 85, ¿verdad? <risa> pero bueno, <risa> lo platicamos. No, Y es increíble, bueno, en mi trayectoria, en el tiempo que de repente iba a entrenar a algunos lugares, te das cuenta que cuando has tenido como un, una trayectoria en donde tien, eh, tienes actividad física, de repente ves a los jovencitos y... Digo, te comparas hasta cierto punto, pero te ves que, te das cuenta que como ya llevas toda una trayectoria, eres capaz de, o tienes más resistencia a muchos ejercicios y te comparas y dices, mira, yo logré hacer más repeticiones que una persona joven, que quizá volvemos a lo mismo, su objetivo como joven es buscar el verme bien, el tener este, un cuadritos. mejor físico, ajá, su... No la conciencia, su, su manera de pensar es diferente a cuando ya eres sí. adulto, Es a, a ¿no? corto plazo Así y es. en cambio lo que tú quieres es... A un, largo a un largo plazo, plazo ¿no? Plazo. A llegar a, a ser una persona mayor autosuficiente. Sí, así es. Quizás es un proceso porque cuando es más joven se sí, claro. quiere claro. ser más competitivo, ¿no? Así es. A lo mejor cuando teníamos 20 sí, igual. igual. Sí, uh -huh. De hecho, fíjate, yo aquí ahorita recordando, porque decía Michi que me brinqué, como siempre me adelanto, ¿no? Empezamos <risa> a hablar algo de, de cuando, todo lo que hemos vivido con Betsy y, y yo ahorita estoy recordando este cuando Betsy se animó a hacer el primer triatlón Sí. Ahí en, en, el Atlas, en el Atlas, de ahí sí. del, del paradero, Así es. y llegó en segundo lugar, sí. en el primer triatlón. Le ganaron sí, por sí. poquito, por poquito. Pero hay que tomar en cuenta que la chica que ganó era una chica ya experimentada y Vitz era sí, su primer, primer. triatlón, triatlón. Y llegar en segundo lugar, wow. Sí, sí. La verdad que sí. Y, y yo te felicito porque mm. estás igualita. <risa> Estábamos diciendo eso. Mm -hmm. eh, o sea, nos conocemos hace más de 20 años. Así es. Y Y, y de verdad, o sea, yo yo te estoy viendo y me estoy yendo cuando nadábamos juntos sí. y, y estamos, bueno, no sé si sí. yo estoy igual, no, pero creo que estamos igual, igual o, sí. o yo me siento igual, sí. no sé. Pero qué bonito cuando algo tan sano como es el uh -huh. ejercicio te mantiene unido, sí. te puedes separar de repente por tiempos, porque el trabajo por actividades, ajá, claro. te, te va cambiando la vida, pero qué padre cuando te reencuentras sí. y sigues siendo en común. Las cosas así sanas, ¿no? Es. Eso es, es bonito. Y saludos a Ponchito, ¿no? porque sabemos sí, que sí, sí nos está escuchando. Qué gusto. Wow. No, Ay, saludos, sí. Poncho. Y, sí, y sí, vas, vas, sí vas a venir al programa de invitado, así que sí, ve pensando sí de qué quieres hablar. <risa> <risa> pues, maestro, yo sí quiero acordarme. A ver, Betsy hizo un triatlón. Nadaba en la López Mateos. ¿Qué más hacías, Betsy? Sí. bueno, en tiempo estuve en el ciclismo de montaña. Este También el correr en... Campo, a campo traviesas, eso me fascina me fascina el estar corriendo en, en la naturaleza este porque también son grandes retos y, y la experiencia que se vive estar junto a la vegetación en los paisajes es muy agradable digo. y pues ahorita el entrenamiento funcional un tiempo también estuve eh, entrenando para una competencia de remo bajo techo, la cual fui a un mundial, a Boston eh. este fui, patrocinada, sí fui sí. patrocinada por el por Conceptu. entonces yo fue gracias a toda esa trayectoria a esa actividad que siempre me ha gustado creo que desde pequeña he estado con alguna actividad física porque finalmente eso me para mí siempre fue como una una terapia uh -huh. ¿no? De, a lo mejor en este en este momento yo conozco cuál es biológicamente cómo reacciona mi cuerpo pero en ese tiempo yo solamente sentía esa esa paz esa satisfacción de después de que eh, por ejemplo cuando iba a nadar con ustedes que me enseñaban al principio fue enfrentar ese miedo que ya aprendí sí. grande a nadar pero era de que me acercaba a la fosa y los calambres en las pantorrillas yo también Ponchito ahorita que me está escuchando un gran maestro también para mí Tanto este, el maestro Beto, el maestro, la maestra Meche, digo, los tres grandes maestros para mí. Y gracias a ellos, yo logré nadar, aprender a nadar, sí. enfrentar ese miedo. Y cuando terminaba, era una relajación. Yo no, no sé, necesitarían vivirlo para que, <risa> para sí, que lo vivan. Sí, es que a veces la gente solamente dice, ah, pues sí, fue a nadar. Sí. Ah, no, sí, va y nada diario. Pero ya cuando tienes esa conciencia, claro. ah. disfrutas cada abrazada, sí. ¿no? Es, ay, ya lo puedo hacer. O ves a alguien que tiene miedo y dices, uy, ya pasé, Yo pasé por, por ahí. Ya etapa, sí, ay, sí. Sí, sí. Oye, pues tenemos que hacer una pausa más. Nos están indicando y vamos a escuchar una mega canción. A mí me fascina el señor Gilberto Santa Rosa y va en dueto con el Micha la canción se llama Suma y resta, me acordé de su canción favorita maestro de conteo regresivo Ajá. ah pues aquí hay otra que tiene que ver con las matemáticas, sale ¿Eres de las personas que buscan que su alimentación sea sana? Granola Gourmet te ofrece pan galletas y granola horneada todo libre de conservadores y sabores artificiales con ellos encuentras postres tradicionales y veganos Su trabajo es darle gusto a tu paladar. Se ubican en el fraccionamiento Jardines de la Cruz. Llámales 310 95 41 94. Te encantarán. Prepárense, caballero, que aquí se vino a gozar. Tuviera que dar una casa si no viviste bailan. Te traje esta suma y resta para ver si sabe con. Y cógele bien el ritmo pa que no pierda el compás. Y 20 más 2, son 20, 20 más 4 son 34, 50 más 3, 53 yo pongo la salsa y la baila usted. 80 más 1, 81, 90 más 6, 96 Si se pone un lado, echalo pa'l lado. Y reto también que te va bailando, bailando, que yo te tengo, bailando, que Si tú no bailas no juego más, es tengo que bailando, bailando que yo te tengo, bailando, echalo malo, bailar, si tú no bailas, no canto mal, ve como es chévere, cogí vestido para que mueva los pies, oye, te cojo la salsa con el 1, 2, 3, tú no sumares, yo lo multipliqué. Echando un humo, desde sabes sabroso, pa' que bailes todo con el uno, salsita de la buena, pa' tu consumo son estoy en que está bailando, así es que yo sabes 50 batteries, 50 yo ah, pongo la goza, salsa y la bailarza la voz, cabrón. Milla, los guayas, jugo, yo Champion los champions ah. así es que son, comentando que buen megamarón. Quítame el voz, esto no hace daño, que no sepa bailar, que se vaya para baño. La gente sigue contando bailando y Allá el ambiente se sigue calentando, Michael Ya tú sabes lo que está pasando. Dile a Luisito, que yo tengo todos los requisitos. ¡Jaimel! Sí. Ah, el que sabe nada, no sabe lo bajito. Aquella no sabe, pero está tratando. Esto empieza ahora cuando se termina. Nadie sabe cuándo. Esto es Puerto Rico representando. ¿Qué tal? Descansé de estar bailando. Ah. <risa> ¿A poco no está padrísima la canción? Sí. A mí me, me encantó es. y de verdad estoy sorprendida por lo que les digo. O sea, son personas ya mayores en el caso de, de Gilberto. Eh, y ahí están, o sea, están vigentes todo el tiempo, no se dejan de mover, bailan al ritmo que baila el, el dueto, el invitado, no sé. Súper padre, así que no hay que dejar de Movernos. movernos, así es. Fíjate, recordando aún me acordé ahorita, hubo una competencia, pero no me acuerdo de qué era, donde tenían que andar hasta en kayak, ¿no? Sí, así. qué fue eso. Fue, fue un triat, fue triatrón, pero en lugar de la de nadar fue kayak. Kayak, se en serio? Me sí, sí, de montaña, era... sí, ¿no te acuerdas bici con Adriana, montaña? ¿no? Ajá, sí, con, es, con equipos. Adriana, ah, Adriana. sí es cierto. Es. Sí, Orale. ese fue fue impresionante sí. porque digo, esa experiencia no no la olvido con la compañera que estuve como, como compañera, quien estuvo como acompañante, había una parte en donde teníamos que subir la montaña y pues era dejar la bicicleta y apoyarnos irnos a jalarnos una a la otra, nos subiste el cargando kayak. <risas> sí, sí, sí, sí súbete te llevo el kayak también me bajé y Para avanzar más, este, nadando y empujando el kayak, o sea, sí fue una experiencia muy, muy padre. Yo creo que de esos tiempos es de cuando viene el nombre de anfibios, ¿no? Sí. De, de todos esos registros que sí, tuvimos sí. que hacer en un principio, ¿no? Sí, para, más poder, o menos. Con, para poder ir a las competencias nos sí, exigieron tenemos. que tuviéramos un nombre. Sí. Y de ahí surgió todo esto de anfibios. De hecho, ahorita anfibios, no sé se si sepa, ya es marca registrada. Sí, sí, sí, sí, sí recuerdo. Y qué genial, ¿no? Cuando, como en la competencia anterior, en la del triatlón, que dice, o sea, la que ganó el primer lugar, sí. yo recuerdo que pasó en varias competencias que, ¿y esos quiénes son? O sea, ¿y ella sí, de era? dónde salió? Como que casi me gana, ¿no? Sí. Pero bueno, como dices tú, son... son mm visualizaciones distintas. Entonces, cuando lo disfrutas más, sí. es cuando todo se hace más sencillo, ¿no? Sí, sí, sí no, no lo sufre. Uh -huh. no lo Exacto. Hay un proceso y dices, ahí era la adrenalina y de la juventud y todo ese rollo. Uh -huh. Cuando sigues, después te das cuenta de que tienes conciencia. es, es lo de lo que, que pasaba que sí. Y la conciencia, el término es el conocimiento. Así sí. es. Y bajo ese concepto, o sea, tú decides llevar esa experiencia. Sí. A, a, a, a enseñárselo a las personas Sí, así es, y creo que de una experiencia grande que no sé, ojalá y algunas personas que estén escuchando, que lo escuchen pueda servirles, creo que en una etapa de mi vida sí pasé por algunas situaciones difíciles podemos llamarlos duelos y realmente para mí digo claro, en ayu con ayuda de a lo mejor algunas terapias, este fue el ejercicio, para mí fue como una válvula de escape que eh, que en ese momento, vuelvo a lo mismo, no sabía por qué razón pasaba eso, pero me ayudaba a tener esa paz, poder pensar bien las cosas, tomar mejores decisiones, pero fue gracias al ejercicio. Uh -huh. Digo, ahora entiendo esa parte del cerebro que se activa o se desactiva y te permite pensar o, este, o no, o actuar de manera visceral. Uh -huh. ¿no? Creo que para mí siempre fue el ejercicio. Recuerdo en alguna de las terapias que, a las que llegué a ir, este, en donde me decían… Eh, que como lo veía yo mi situación que estaba pasando yo, yo le decía que para mí era como una competencia no era como el ir llega un momento cuando uno está compitiendo en donde estás como en la parte media y que dices, híjole, ¿por qué me inscribí? ¿O por, qué, <risa> ¿Sí? ¿por qué estoy haciendo eso de tan cansado que te sientes? pero llega un momento en el que estás en la cima comienzas a descender y es un, un respiro, un alivio que dices, bueno, ya superé esa parte difícil, este, ahora viene pues mejores cosas, ¿no? pero fue gracias al ejercicio y que a lo mejor muchas personas digo, como recomendación sí que se den esa oportunidad porque pueden estar en una etapa difícil que no saben cómo salir y el hecho de tener ese esa pequeño tiempo, dedicar ese pequeño tiempo a una actividad física puede ayudarles a, a pensar, a tomar mejores decisiones. Para seguir adelante. Fíjate, dices tú, eh, tener tiempo para hacer una actividad física. Yo le llamaría darse tiempo. tener tiempo Ajá. o darse tiempo para ti. Así es. Porque normalmente en el día tienes tiempo para el trabajo, para la comida, para los demás, para los demás sí, porque sí, le tengo sí. que ayudar, porque le voy a hacer, porque X. Pero normalmente no piensas en ti. Así es. Piensas en ti en el momento que llega la noche, te puedes tirar a la cama y dices, por fin, Pero en el día no, entonces sí. te vas guardando como toda esa mala energía. Sí. Como dices, o sea, primero reniegas, ¿no? ¿Quién demonios sí. me convenció para meterme sí, en esto? Sí, sí. Pero después es gracias porque claro, me convenciste, sí. ¿no? Y lo logré. Fíjate, ahorita también hace falta tener la conciencia de que de lo siguiente. Hay personas muchos que le invierten y tienen su carro de lujo, ¿no? Así o sea, O no sea, lo lavan, lo soban, sí. lo llevan a cambiar aceite. A le, le, plastica, le invierten eh. mucho dinero. Sí. Pero no, y yo le digo, ¿y en ti? ¿No inviertes en ti? ¿Qué tienes que invertir en ti? Pues en ir con Betsy. Así claro. es. Platícanos claro, claro, a ver claro, claro, qué... Claro. Ya nos convenciste y ah, queremos ir. Bien. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Ok, de acuerdo a la... Ahora no sé qué tanta actividad tan física hayan tenido las personas. Uh -huh. Por ejemplo, una persona este mayor, el entrenamiento el entrenamiento que se les da son ejercicios funcionales. Es decir, ejercicios que puedes hacer con tu propio peso. Vamos a trabajar con tu propio peso. Uh -huh. eh, donde puede ser desde caminar, trotar, este trabajar un poquito, a lo mejor sentadillas con algún apoyo, como alguna pelota de yoga que, que uh -huh. utilizamos ejercicios que, que se adapten de acuerdo a las posibilidades de las personas. Todo lo trabajamos sí con con tu propio peso, como lagartijas, sentadillas, claro, con sus respectivas adecuaciones de acuerdo a las posibilidades. También tenemos algunos aparatos de aire que no son no es como en un gimnasio normal en donde trabajas que para generar músculo, ¿no? Estos son exactamente, estos estos equipos este puedes trabajar, por ejemplo, con un remo Puedes trabajar desde pierna, abdomen, brazo y tu sistema este cardiovascular también lo trabajas. A lo mejor una persona eh, que puede dedicarse a, a correr y sale a entrenar diario, sale a correr, puede sustituirlo con, con el remo. Y se los digo por experiencia propia, Digo, yo participé en algunas carreras en donde… El, yo no salía a entrenar, no, no iba a correr a la montaña diario, no me salía a la calle a correr diario, sino que utilizaba el remo mi entrenamiento era el remo y eso me ayudaba a tener, esa, a tener la condición que por necesitaba la por la pulmonar. capacidad pulmonar que logras obtener y tenemos ese tipo de, de aparatos un esquí que también trabajas es como si estuvieras esquiando es, Ay, ajá, el esquí nórdico y este, una bicicleta es diferente a las de spinning son, son, su mecanismo es, un, es de aire sí. entonces Son muy diferentes, digo, tendrían que darse la oportunidad de visitarnos sí, y, y de conocer para que para que se den cuenta de que mm. el, las rutinas que se les que se les eh, se pone, bueno, es de acuerdo a las posibilidades ah, de cada okay. persona. Pues de una vez dinos dónde te encontramos, cómo, eh, cómo te encontramos en redes sociales, redes sociales. teléfono, toda la forma donde podamos... Encontrar. Ok, estamos ubicados en la calle Francisco Vázquez Coronado, 1598, Planta Alta. Este Nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, como BBE, Entrenamiento Funcional y Terapia Saludable. Este, son la, Es la única red que tenemos en este momento, pero Perfecto. igual les puedo pasar mi número de teléfono. Adelante. Si quieren contactarme, es el 3334-60-6551.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 Oye, estábamos platicando que efectivamente ha sido difícil porque ustedes comenzaron en tiempo de pandemia así el negocio. Sí. O se atrevieron y comenzaron. Sí. Y pues al principio la gente... Con... ¡Ay, sí, muchas gracias! Ah, sí, luego vengo, ¿no? Sí, así es. Creo desde un principio... Bueno, nuestra intención era abrir en marzo, que justo fue cuando... Sí, empezó. Empezó lo de la pandemia. Y bueno, lo dejamos, lo pospusimos, lo pospusimos. Y dijimos, no, creo que es momento de arrancar. Este con las personas, bueno, claro, con sus respectivas medidas de, de seguridad este higiene. Sí. Y comenzamos con pocas personas. Eh, sí fue una, fue algo difícil, pero bueno, ya paulatinamente comenzó a, a llegar más gente, a animarse, a darse cuenta que el mantenerse con alguna actividad física ayudaba más a, a estar sanos o saludables. A tener miedo metido en Sí, porque justo una platicaba con una compañera, me decía que ella le dio COVID, dice, ¿sabes qué? Mi, mi mayor problema fue lo mental. ¿Por Ajá. qué? Porque están encerradas, están sin alguna actividad física, están sin realmente incomunicadas, entonces la mente es tan poderosa que o te destruye o te construye, ¿no? Y ya cada quien decide cua, qué pensamientos tiene y pues ya conforme se, atreve, se atrevieron a, sal, a salir de, esa, de ese estado, pues comenzaron a, a llegar más personas, pero sí fue una etapa difícil por lo mismo el temor, el pánico que muchas personas tienen, tuvieron en ese momento, este fue complicado para nosotros, pero ahí, pero ahí va ahí va y sé que van a llegar más personas sí, así es claro. de que los esperamos a sí. quienes se animen, con mucho gusto les damos información va. pueden ir a un entrenamiento sin cosa para que nos conozcan y vean de qué se trata oye Pero yo quiero que le mandes, porque creo que es bastante justo que le mandes un saludo al dueño de la otra letra ah, claro del lobo sí. porque va a decir, ¿y yo? ¿Y de dónde estoy ah, ya? Sab ya eh. sabemos que ahorita Así lo dejaste es. trabajando para poder Así venir es. a la entrevista. Le pedí permiso para venir en <risa> cierta, al jefe, ¿no? El jefe, al jefe, <risa> sí, claro. Un saludo y a Eduardo de Lomelí Padilla. Este, sé que ahorita está trabajando justo en, en lo que nos gusta. Este. Y pues ahí está. Qué bonito cuando encuentras a alguien que comparte contigo tantas cosas en común, ¿no? Sí. Y, y en especial, por ejemplo, esto que te da para hacer un proyecto juntos. Y para aterrizarlo y para trabajar juntos. Sí. Hay quien dice que, ay, no, es que vamos a trabajar juntos todo el tiempo y nos vamos a estar peleando. No, yo creo que te da para mucho, sí, ¿no? Sí, claro, yo creo que esa experiencia, finalmente ese aprendizaje, ese aprendizaje porque en la medida que sabemos respetar la, los pensamientos, la forma de, de actuar de nuestra pareja o de las personas con las que convives. Sí. Creo que eso es, es una herramienta muy grande que podemos obtener y podemos hacer que podamos trabajar juntos. O sea, a pesar de que es tu pareja, puede ser también tu compañero de trabajo, puede ser lo que sea, en la medida que respetemos cada quien los ideales, las... Pues la forma de pensar de cada uno. es Mira, también sí se es. da que él se quedó y tú te viniste para acá. sí, también. <risa> Ay, no, pues sí. qué padre. Pues qué más, maestro. Es que ahora, eh, ¿trabajan por las tardes, por las mañanas o todo? Ah, sí, no ¿qué sé? horario? Estamos eh, de lunes a viernes, solo de lunes a viernes, no más bien, de lunes a jueves estamos de 8 de la mañana en nuestro primer horario de, de entrenamiento a 8 de la noche. El último horario de entrenamiento es de 8 a 9 de la noche las clases son cada hora, los viernes el, la primera clase es de 8 de la mañana, 9 y la última es de 5 a 6 ah, eso temprano. es más temprano, sí, los, los viernes es de 5 a 6, entonces cada hora podemos esperarlos ahí so, solo de 2 a 4 salvo que alguien nos, dice, nos diga oye, ¿sabes qué? solamente tengo disponible este horario con gusto les damos el entrenamiento pero es el y finalmente estamos ahí, nuestro horario de comida, pero podemos hacer excepciones mm. en algunas ocasiones En algunas ocasiones, porque después la gente comienza, es la única hora en la sí, que puedo no, asistir. No, no. no esos en casos especiales en donde sí. requieran o que por alguna situación solo pueden ir ese día, en ese horario, uh -huh. si hacemos esa excepción. Ay, pues qué genial. Así pues, es. ¿a quién más saludos? ¿A quién? ¿A la familia? A la familia, Montes, Montes Ávila, mis ¿Qué? hermanas, mis hermanos, mis papás, mis ¿Qué? tíos, primos, <risa> <risa> amigos, a todos los es que estén escuchando. Sí, sí, sí. sí. Y, y que muchos hacen ejercicio. Así es, y mi hermana, digo, embarazada y también está... Este va y hace su, su actividad física. Ay, qué emocionante. Judith. Judith. Uy, No inventes. Sí. Conocimos a Judith cuando era chiquitita. Sí, sí ya Ay, ah, pues saludos, la Judit, Qué emoción. ¿Qué ¿Eh? Así ¿Estás es. en la primaria? Sí, claro. Judith, ya eres grande, ¿eh? <risa> Nosotros estamos igualitos. Pues vamos a ir un corte más, chicos, ya para regresar al final del programa. Y vamos a ver qué más le preguntamos a Betsy <risa>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 33-36-71-2030. Recuerda, consume local. Estamos de vuelta aquí en Amfibios Radio. Recuerden, chicos, que somos un proyecto por parte de la sociedad civil, que estamos buscando patrocinadores, que agradecemos a, a los que ya están trabajando con nosotros. Eh, cualquier cosa que necesiten, tienen los micrófonos abiertos, cualquiera puede venir y expresar algo bueno para la comunidad. Le mandamos saludos a Ciudades Caminables. Sí, a Francisco. Sí, yo quiero ahí eh, platicar así rapidito. Ciudades Caminables sí. es un proyecto en el que tú puedes recorrer la ciudad y si de repente te encuentras un monumento, una planta, una casa, un árbol, algo que te parezca muy bonito o algo que hayan remodelado, sí. puedes tomar una foto, ponerla en Facebook, etiquetar a Ciudades Caminables sí. y sí. ellos van a estar al pendiente. Ellos siempre están buscando que nuestra ciudad mejore uh -huh. visualmente uh -huh. y Bien. funcionalmente también. Entonces, todas estas cosas ellos las van eh, documentando uh -huh. y pues es bonito ver, de repente te ponen unas fotografías hermosísimas. Uh -huh. eh, ¿Te imaginas que está, exacto, ¿sí están? Exacto, de unas bugambilias tremendas, ahora que comenzó la primavera, uh -huh. de los árboles de primavera, uh -huh. Eh, estuvimos investigando de hecho si los amarillos también eran primaveras o no, nos tocó ahí ver, pero de verdad es un proyecto muy padre eh, entonces lo podemos apoyar así de fácil tomando una buena foto, foto. lo pones en tu muro etiquetas ciudades caminables y con mm -hmm. eso estamos cooperando así que los invitamos a todos a tomar bonitas fotos, sí. a disfrutar porque la primavera nos da unos paisajes Hermoso. tremendos, ¿no? Sí, y dentro de, los, de las ciudades caminales hablábamos de la bicicleta, ¿no? Uy, a que le encanta ver. Sí, sí, sí por eso sí, o sea, sí, o sea, claro. tenemos eso en común, nuestro medio de transporte sí, son las bicicletas. Las bicicletas sí. Sí. sí, es increíble eh, anteriormente trabajaba yo por Avenida México y el trayecto quizá para muchas personas era un trayecto muy largo, pero En coche hacía mucho más tiempo que sí. en la bicicleta, o sea... Y llegabas era... más estresada, sí, más sí. cansada. Y el regreso para mí era como una... un paseo. de bajada, ya... ¿no? no de, de regreso era <risa> ah, su vida. Ah. Pero el hecho de ya saber que salí de, del trabajo, ir este pedaleando, sentir viendo los paisajes, sentir el aire... Al entrar ajá, justo para la zona en donde estamos viviendo, pues el olor al bosque, entonces... Digo, era, Es gratificante el, sí, hacer los paseos sí. en bicicleta. Es libertad, ¿no? Así es, sí. ¿Y cuánta gente no se quiere bajar? Sí. Sí. Sí. Bueno, a mí ahorita se me ocurre porque siempre estoy ideando cosas. Sí. Estaría padre que a tus alumnos les llevaras a tours de bicicleta. Paseos, ¿verdad? Para, sí, es bueno. Para que les fueras explicando qué padre sí. es el ciclismo. El disfruta, aprender a disfrutar, sí, sí. No sufrirlo. Sí. Porque eso creo que es algo importante. Sí. Si, Si decide uno hacer deporte... Cambiar ese chip y no sufrirlo, o sea, que lo hagan porque lo, di lo van a disfrutar, porque van a obtener un beneficio para, para cada uno. Así sea la bicicleta, así sea caminar, el simplemente... El sentarse y disfrutar, el mover las piernas, sí. lo que sea, cualquier actividad, pero que sea consciente este y disfrutarlo. Fíjate que nosotros venimos, a lo mejor porque somos un poco más grandecitos de, sí. de cuando corríamos. Sí. Ahorita sí, bueno, últimamente, y no es una crítica, es una manera de ver las cosas, sí. ¿no? Había carreras antes de la pandemia cada semana que para Así apoyar es. a los perros. Sí, sí, sí. Entonces yo decía, bueno, ya pero mandemos, ¿por qué no corres ¿no? para estar? Era más un era más de... Yo también sí. así lo vi. Nosotros lo hacíamos, pues, por estar por... sanos. Sí, ¿te acuerdas? En el Parque Liberación, sí, sí, o sea, era sí. divertido nadar y luego salir al parque y correr era solo Saludos Ansaldo, Ansaldo. que se fracturó ah, la, clavícula. la clavícula. Nuevamente ya se le había fracturado. No, no, no, ah, en esos entonces ah, que sí. nadábamos allá sí, sí, sí, sí, en, sí, sí, en un acuatlón que estábamos haciendo. Ya se me llovido. ¿Eh? Fíjate, lo organizábamos nosotros mismos. Sí. ¿Por qué lo hacíamos? Nomás para diversión. Para No hay necesidad que te den una medalla no, de no, no. no. Bueno, sí, pero es que a veces increíble. entramos A eso de la crisis de los cuarentas Lo que estábamos comentando al principio Y necesitas como ese reconocimiento sí. De que aún puedes ajá, ¿no? Y, y para demostrarle a las personas Pues no es nada más Fui y corrí, sino que aquí, aquí está tengo. mi medalla Y la ¿no? selfie <risa> <risa> claro. y, la y la playera Oye, okay, pero ¿Están de acuerdo en que las carreras Se volvieron algo carísimo, carísimo. sí. O sea, nosotros llegamos a preguntar por algunas y yo decía, ay, a mí las que más me gustan son las gratuitas. No, pues <risa> claro, sí. Mira, bueno, sin afar defender, pero a mí a veces me pongo a pensar y es como decir, mira, ve a darte la vuelta y te voy a aventar una galleta. Y es como tu medalla. Claro, ¿no? sí. Sí, pero... Pero bueno, hay gente que le gusta no, claro. muchísimo y es muy es respetable. Sí, es respetable. Y que tienen para pagar, porque claro. realmente si sacas la cuenta, es costoso hacer sí. eso. De hecho, han de ser algunos de, de las personas de negocio que están sufriendo los, los que, los que, hacían, que lo hacían las carreras. que lo factible es que ellos no corran, ¿eh? Ah, <risa> sí, sí, y sí es, lo y es lo más, más Sí, es lo más seguro. Pero sí, porque bueno, como pues... dicen, cada vez... Cada cabeza cada... un mundo. Sí. sí. Y cada semana ya no una, hasta tres... Y no nada más aquí, o sea, ¿no? antes era nada más nivel Guadalajara, eh. Zapopan, ahora ya no, o sea, no. corrías aquí, pero también corrías Ay. en lagos, corrías en, no sé sí Equipo, habían, ¿no? Pero pero ya era así como Un circuito, y tú preguntabas y cada carrera, 400, 500 pesos Sí, ya no bajaban de ese dices, Ay, jole, pero yo me puedo ir al parque <risa> Nadie me va a ver, ¿no? Ahorita, pero... Yo que les recomendaría que se vayan mejor Al entrenamiento funcional, sí, sí, y no van a verdad. gastar el, el barote de estar pagando 400 pesos cada semana sí, en y, van a, y van a obtener muchos beneficios Que en un futuro Se van a percatar sí. Y vamos a agradecer el Exacto. que haya Alguien como, como Eduardo y tú Okay. <laughs> Que tengan esta visión, no solamente sí. de verme bien físicamente en el espejo, ese es mi premio, claro. pero también mi colesterol va a estar controlado, los sí. triglicéridos, mi corazón va a tener una Las capacidad emociones. buena, exactamente, ¿no? esas terapias, a lo mejor me anoto la siguiente terapia, eh, ahí, y ya, de bonga. Sí, ya luego les, les platicamos de qué se Ajá. trata, pero sí, la verdad es que ya como adultos, ya que pasamos los 40, vamos a decir, ya tenemos que ser más conscientes de sí. lo que hacemos, Y no porque no podamos, al contrario, porque podemos y porque queremos una mejor calidad de vida. Exacto, creo. y muchos años y seguirnos viendo también como nos vemos bien. ¿no? Porque a veces se, se preguntan, bueno, en mi edad adulta, ¿qué quiero para mí? No? O sea, ¿Quiero depender de alguien no. o gastar mi, mi dinero en, ¿En medicina? Medicos. Cuando puedes, quizá vas a invertir, es una inversión buena, creo, el, el que se puedan inscribir, digo, no solamente aquí, en cualquier lugar, pero que sí tengan conciencia de que el ejercicio les va a traer un beneficio. Sí. Es una combinación de todo, una como una una semillita sería el ejercicio, sí. ¿no? Lo demás, ya sabemos, alimentación, Entonces, pensamientos, descanso, son otro factor importante para nuestro bienestar. Definitivamente. Sobre todo saber que, yo les digo... Que no, tengan, que no te tengan que andar cargando. Exactamente. O sea, que estás sí. autosuficiente. Sí, autosuficiente. Sí, la verdad que sí. Y, y también si lo ves, por ejemplo, del, del otro lado, eh, por ejemplo, los, los casos que yo conozco donde los nietos ven a los abuelitos Arán. que pueden hacer algún ejercicio, sí. quizás subirse a la, a la bici, sí. ellos les da como mucha claro. emoción, porque obvio sienten la diferencia de edades ya. muy marcada, sí. ¿no? Pero ellos se ponen hasta felices, ya las personas de 60, 70, que de repente están haciendo ejercicio sí. y los nietos y los hijos lo se siguen. sienten orgullosos claro. ¿no? y felices, claro. porque al final de cuentas sabes que fue una inversión Así y es. no va a ser un gasto de un seguro médico Ajá. o de un doctor pues, o de un uh -huh. hospital, ¿no? Uh -huh. Y que es de lo que se trata. ¿No? Sí, preferible ir y hacer esa actividad física o ejercicio sí. que estar formado en la fila para que te den una cita ay, en el sí. seguro y y uh, una... sí, <risa> medicamento, exactamente oye pues metformina, digo. Ya... metformina. <risa> ay maestro ¿Eh? <risa> ¿A, dónde, ¿a dónde va <risa> usted <risa> a hacer folla? <risa> Oye, pues Betsy, la verdad es que fue mega gustazo. No, igualmente. Muchas gracias. Y que repitas, por favor, las redes y el domicilio. <ríe> sí. sí, por favor, porque ya nos quedan tres minutitos. nada okay, más. Ok, les recuerdo, el domicilio es calle Francisco Vázquez Coronado, 1598, planta alta. Eh, en las redes sociales estamos como BB. Es BE, Entrenamiento Funcional y Terapia Saludable. Los esperamos ahí. El número de teléfono, si quieren informes, es 33 34 60 65 51. Como referencias por la prepa 5. Prepa 5, la clínica 34. Ajá. Sí. Eh, son. O estaciones del tren ligero como Urdaneta, 18 de marzo. Sí, sí estamos muy cerca de esa, de esa zona. ¿Y saben qué? Una recomendación. Normalmente pasa que para ir a hacer ejercicio dices... Me queda lejísimos. Sí. No, no, es que voy a buscar otra opción. Ah, pero para irte de fiesta, no importa que el Uber te Así cobre es. 200 o 300 <ríe> pesos. No, hay que cambiar la manera me de me pensar pensé. y hay que decir, me queda lejos, pero voy a confiar. Y, y lejos es relativo, porque sí. a veces no es tan lejos, 10, 15 minutos de camino por el beneficio que puedes obtener, ¿no? Entonces hay que darle la oportunidad Ajá. a Betsy y Eduardo, búsquenlo ahí en sus redes, se los vamos a compartir ahí en la página para que cualquier cosa se puedan comunicar con ellos. Sí. Gracias. No. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos prestaron sus oídos el día de hoy. Gracias Así a Betsy es. por estar aquí. Gracias al maestro por bailar. Y obviamente, pues felicidades al Chak, porque ya es mayor es de edad. Pues su <risas> cumpleaños la semana pasada y no podíamos dejar terminar el programa sin desearle felicidades. muchísimas felicidades. Vámonos. Rumba Bailar es soñar con los pies Nos escuchamos la siguiente semana Amphibios Radio